emitiendo a través de la red en www.ondamarinaradio.com y en nuestro blog donde puedes descargarte los programas para escucharlos en el iPod o escucharnos en tiempo real en hipnotizate.blogspot.com Y como disco de portada en esta ocasión nos enfrentamos a un álbum ...con colaboraciones muy especiales. Eh, Tom Waits, por ejemplo, pone el repertorio. Eh, en él colaboran gente de los J.G. Yeas... ...de TV on the Radio... ...o el mismísimo David Bowie. ¿Quién se puede encontrar detrás de tal elenco? Pues encontramos nada más y nada menos... ...que a, a la Sex Symbol, así con mayúsculas... ...de estos primeros dos s Scarlett Johansson, que ha emprendido una aventura musical... en, en estas primeras canciones de Scarlett pues las en, la encontramos haciendo eso versiones de, de Tom Waits como esta que ya empieza a sonar por aquí de fondo Tom with no cheers ¿pasará el álbum a la historia? pues suponemos que no sin embargo como anécdota ha levantado un revuelo que la ha convertido en álbum de portada en hipnosis Scarlett Johansson <tose> Anywhere I Lay My Head es como se llama esta primer, este primer y supongo que último trabajo de Scarlett Johansson. Las críticas que está recibiendo son feroces, pero ya te digo, se ha levantado mucha polvareda, mucha expectación ante este primer álbum de la Scarlett. Town With No Cheers es la canción que hemos querido usar hoy como portada del de programa. Vamos con álbumes mucho más serios. El proyecto paralelo de Alex Turner, de los Arctic Monkeys y del rascal Miles Kane. Estos son los Last Shadow Puppets. Un proyecto de aire cinematográfico, de aire sesentero, que se llama como esta canción, The Age of the Understandmen, Last Shadow Puppets. La Shadow Puppets no tiene nada que ver con la música de sus integrantes, es decir, nada que ver con los Arctic Monkeys y nada que ver con los Rascal. Se han inspirado, ellos mismos lo reconocen en gran medida, en la música de Morricone y es que realmente todo el álbum, todo este The Age of the Anderson Men, eh, respira un aire muy espagueti, muy sesentero. Un álbum a tener en cuenta. Uno de los de los álbumes recomendables de, de la temporada, al igual que recomendable es el que va a sonar a continuación. Desde Francia, eh, un dúo que se hace llamar M83. El álbum lleva por título Saturday igual Youth, es decir, sábado igual a juventud. Y esta es otra de la, de una de las canciones que lo conforman. Grefgier Girl. ellos son M83... Como ese, la propuesta no podía ser de otra forma. El álbum se llama Sábado Juventud. Pues propuesta hedonista. Todo ello envuelto en, en, en música electrónica, en bases electrónicas. Canciones optimistas como ese Graveyard Girl, firmada por el dúo M83. Desde Francia nos vamos hasta el Reino Unido para escuchar a la banda Pigeon Detectives. Ellos llegan desde Leeds y nos están presentando lo que es su segundo trabajo. Un álbum que lleva por título. EMERGENCY Maquinaria pop británica que nunca para. Nueva banda Pigeon Detectives con este emergency. Vamos ahora con unos norteamericanos. Death Cat for Kathy, que han sacado nuevo álbum. Lleva por título Narrow Stairs. Esta es una de sus canciones. Bixby Canyon Bridge. At the place where your soul had died, and barefoot in the shallow creek, I grabbed some stones from underneath and waited for you to speak. In the silence, it became so very clear that you had long ago disappeared. I cursed myself for being surprised that this didn't play like it did in my mind. Stars, el nuevo trabajo de Death Cab for Katy, la banda de Ben Gibber, que presenta nuevas canciones, eh, música en la que ha intentado, creo yo, desarrollarse un poco más, ¿no? Dejar al lado las canciones pop mm, perfectas y, y ahondar, buscar por otros caminos. Big Big Canyon Bridge, una de las primeras canciones que conocemos de este nuevo trabajo de Death Cap for Katy. La otra parte de la banda Ben Giva Resuna, la otra es Chris Walla. También tiene eh, un álbum, él colabora en su en el álbum de Death Cap for Katy, pero también tiene un álbum en solitario que han coincidido eh, en el tiempo. Vamos a escuchar las canciones de Phil Manual, el el álbum de Chris Walla. It is the body, are the shapes I can't We all fit together like wordless verse And Da-dee-dum-dum, da down dum dum da, -dum -dum, da -dum. I was there, I you searching the corners for a light But it's not there, it was never there The files and books avoid void of And your heart fails your mind La música de Chris Iguala hoy por partida doble por un lado con su banda The cap for Katy y por otro lado él solo en solitario con este con este álbum que incluye canciones tan de relumbrón como ese geometry vamos ahora con StereoLab que también han sacado al fin nuevo trabajo lleva por título Chemical Good Shorts eh, recordarás que su líder Letitia Sadie también eh, hace unos meses editó una, un proyecto paralelo que se llamaba Monade Hoy la vamos a escuchar con, con su formación original, Stereo lab, Como siempre con, con esos sonidos magnéticos y envolventes que tienen en canciones como este Three Women... sección de vientos realmente espectacular se presentan de nuevo Stereo Lap Leticia Sadie y su banda con canciones como ese Three Women vamos a escuchar en Hipnosis ahora una de las revelaciones de la temporada una chica que se llama Santi White aunque se presenta artísticamente como Santo Gold un neoyorquino llamado Santo Gol presentando las canciones de su álbum de debut. Y ahora vamos a continuar con otro dúo, aunque en este caso llegan desde Dinamarca. Ellos son de Raveonets. viet to candy de sonó esa en la radio. Y luego quería que todo acabara. Era como si estuviera en el fondo de un pozo. Tenía miedo, no podía en 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. En este programa llamado Hipnosis también puedes encontrarnos en nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com Para continuar con la sesión de Hipnosis vamos a usar la música de Lidia Damund una de las representantes de esta nueva corriente que hay en nuestro país que mira hacia, hacia la música country a la hora de, de crear su música. Y la verdad es que lo, lo consiguen, ¿no? eh, crean canciones con mucho nivel. Lidia Damund, es una murciana que fue eh, líder de Hello Kuka y que ahora eh, inaugura su carrera en solitario con canciones como este Isla de las bufandas. Vamos can el divanil hemos llegado gritando y estamos aquí siete días remando para llegar al fin divertidas por el cansancio can el divanil buscando un... Bufandas el viento sopla fuerte y las palmeras nos saludan al pasar la luna es una gran bola de discoteca que gira gira y gira al ritmo de una música y el bulo de la hosticia a dónde ir seguirá en raíz norteamericana, aunque grabada en nuestro país. Ejemplo primero, Lidia Damund con este rockabilly llamado Isla de las Bufandas. Ejemplo segundo, desde Madrid, Russian Red. Esto se llama They Don't Believe. Sí, la chica es madrileña, se llama Lourdes Fernández, tiene 22 años, pero tiene nombre artístico Russian Red. I Love Your Glasses es su álbum de debut con canciones como ese Didon Believe. El tipo que nos acompaña a continuación no hunde sus raíces musicales en Estados Unidos. Cada vez es más de la Tierra, un bético que se llama Antonio Luque, pero que responde claro al nombre de Señor Chinarro, uno de los álbumes grandes grandes de la temporada Ronroneando. Y títulos muy en la línea chinarro, el gran poder. Por ti de amor hasta la religión, por cada hemisferio. De ayer un Cristo se apareció en una mancha en tu persianal, oh, el misterio. adinoo todo está en el cerebro hay un amor universal donde quiera que estés durmiendo lo siento lo presiento ni con el gran poder ni con Estando el de mi parte, me lo dejas ver. Imagino que le harás una foto, la guardarás de recuerdos. De quien tuvo que ir a decirte lo mucho que te estoy que. Salúdale de mi parte y que no te dé miedo, que él sabrá que tiene que darte, que no lo sepas que como el amor es ciego, ya ves tú si es tiego, que ni confío. Un álbum que supone pues la culminación de Señor Chinarrun, una carrera que va increciendo. Cada, cada álbum que saca es mejor que el anterior. El gran poder, otra de las canciones que se incluyen dentro del mismo. Vamos ahora con un proyecto llamado The New Ramon. En este caso, con una frase mítica. Saben aquel que dio... para Ramón Rodríguez eh, tiene su banda Madí aparcada temporalmente y se hace llamar ahora The New Ramón acaba de editar este álbum a propósito de Garfunkel con canciones como ese Saben aquel que dio vamos ahora que entra así de fuerte y es que es normal lo que es un álbum contundente con el nuevo proyecto de Pino Ollonarte con el nuevo álbum de, de su proyecto Clovis, claro el álbum eh, vuelve Ahondar en su, en su forma habitual de crear música, esa forma emocionante de uno de los mejores productores pop que tenemos en nuestro país. Clovis y Un Día de Estos, otra de las canciones de Bajo la Influencia. Más que me retire, que me pronto a casa. Yeah. Uh -huh. Perfecto, como siempre. Cristina Plaza, Fino Hoyo Arte, proyecto Clovis y Un Día de Estos. Llegamos al final del programa. Para, para la última canción hemos reservado lo mejor. José Ignacio Lapido, que tiene nuevo álbum en el mercado. Se llama Cartografías. Y como siempre, canciones perfectas como este fuera del mundo real. Lápido Voilà manefest